Muy buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿cómo recibieron esta segmentación de tarifas? Bueno, mirá,、eh, la verdad que nosotros al principio, allá por la audiencia del, de mediados de, de mayo, nosotros estábamos de acuerdo, estamos á b de acuerdo con el espíritu de la segmentación de tarifas y la quita de subsidios para aquellos sectores. Eh, más ricos para aquellos sectores que pueden pagar la tarifa plena, y en ese momento se hablaba del 10% de la población. Lo que pasa que después hubo modificaciones. Se acordarán que cuando hablábamos de la audiencia pública se hablaba de ingresos de 350 mil pesos、uh -huh. eh, para un individuo. Después, cuando salió el decreto a mitad de mayo. A mitad de junio, perdón, se habló de 350 mil pesos por el grupo familiar. Ya en vez de ser el 10% más rico, llegaba al 30% de la población, abarcando algunos sectores medios. Después se dijo que los que no se habían、eh, inscrito en el registro hasta el 31 de julio, a ellos también se les sacaría el subsidio en forma total.、Eh, ahí estamos frente a 3 millones de familias más, de grupos, de grupos convivientes. Y ahora resulta que además de eso se ponen topo de consumos, que ya en esencia misma los topes siempre estuvimos en contra, los topes de consumos. Entonces,、eh, esta segmentación que al principio iba a ser para disponer de fondos、eh, y no, no subsidiar a aquellos que tienen este... Económicamente, que están en una situación económica que pueden pagar la tarifa plena, se fue convirtiendo el concepto en otro concepto, en una quita de subsidios para responder al, al, a las necesidades del gobierno frente al FMI、mm -hmm. y que es、eh, extendido a casi toda la población. Entonces, realmente el concepto que era segmentación al principio varío notablemente nosotros estamos. en contra claramente de lo que se está haciendo ahora. Uh -huh, uh -huh. Cambiaron las la reglas de juego, digamos, desde la audiencia pública hasta acá. Cambiaron las reglas de juego y ese cambio de reglas de juego tiene que pasar por audiencia pública nuevamente. ¿Por qué? Porque lo que se discutió en la audiencia pública en base a la documentación agregada por el gobierno y en base a, a, a, a los estudios técnicos y, y, y los estudios、eh, De, de las distintas c entes reguladores presentados para la audiencia, ahora son otros estudios y son otros temas.、Eh, más allá de eso, también tengo que decir que el tema de la aparición del agua en la segmentación también nos llama mucho la atención, porque el agua no estaba t r a t a d a en la audiencia pública y después aparecen、eh, otras quitas de subsidios, por ejemplo, la tarifa general. Todo esto en base a manifestaciones de anteayer, ¿no? Porque、uh -huh. en el boletín oficial todavía no salió nada publicado.、Claro. Eh, la tarifa general entraría dentro de la quita de subsidios. Hasta el día anterior nos decían que la tarifa general no entraba, que iba a vivir un proceso de segmentación similar a este más adelante. Ahora resulta que a la tarifa general, Le, también le quitan el subsidio. ¿Qué es tarifa general? Tarifa general son los pequeños comercios、eh, de barrio,、eh, las pymes.、Eh, ahora dicen que todos, a todas las tarifas que no sean residenciales, le van a sacar totalmente el subsidio. Y entre otros, los consorcios de los edificios. Los consorcios de los edificios, aparte de pagar,、eh, digamos, cada departamento su, su luz, tienen luz. Para el pasillo, para el ascensor, para las bombas de agua. Bueno, a ellos también, la mayoría de los, de los consorcios tienen tarifa general o muchos, a ellos también le sacarían s el subsidio.、Eh, y bueno, ahí estamos en, en, en una situación muy conflictiva, muy、mm -hmm. crítica, donde cambiaron las reglas del juego, donde hay un ida y vuelta, y aún hoy no está claramente definido, porque Son、lo que nosotros hablamos es de interpretaciones de lo que dijeron los,、eh, los funcionarios y no de una norma escrita que nos da claridad y nos da una, una orientación por dónde caminar. ¿no? Uh -huh. eh, leí declaraciones tuyas que、eh, bueno, decías que、eh, va a haber、eh, tal vez judicialización de, de, de, este, de esta política. Y yo me parece que va a haber una judicialización muy grande. Justamente una de las razones es la falta de, de, de audiencia pública. No se pueden tomar estas decisiones sin audiencia pública. Es clarísimo. Bueno, hasta hay fallos de la Corte Suprema, porque en la época de Macri se hizo la misma la situación, se, se hizo, no se hicieron audiencias públicas y se llegó, había multitud de amparos por todo el país presentados y、eh, se llegó al famoso fallo Cepis. que justamente la base era la, la imposibilidad de fijar tarifas sin pasar por audiencias públicas,、uh -huh. fijando un, un parámetro, un estándar mínimo de las audiencias públicas, ¿no? información previa, Cosa que tampoco el macrismo cumplió nunca, digamos. Sí, ¿no? sí. Igual al día de hoy no, no se ha visto tanto rechazo. Yo también creo que porque no se entendió del todo bien <ríe> qué era lo que estaban explicando. Era muy complejo, muy técnico para, para cualquier ciudadana de a pie alcanzar a, a comprender cada uno de esos cuadritos.、Eh, mientras tanto, lo digo. Lo concreto、sí. es que si vos hoy estás pagando cuatro mil pesos entre luz y gas,、sí. eh, con la quita de subsidio vas a pagar diez mil pesos. Claro. Es, eso es lo que tiene que entender la gente.、Uh -huh. En promedio, ¿no?、Uh -huh. es ese, eh, tenés que multiplicar tu tarifa por 2,5. Y estamos casi todos alcanzados.、Uh -huh. eh, eh, y, y es así como vos decís. No se ha comprendido cabalmente lo, lo que está pasando. Porque se dijo que el promedio de aumento iba a ser de 1,200 pesos sobre cada tarifa. O alrededor de eso. Parecían medios bajos los. Los sí, la verdad los que sí, aparte que... cuando se sacan promedios de promedios, si、uh -huh. se promedia los consumos de, de una ciudad de, o un pueblo de, del sur de nuestro país, de la Patagonia, con, uno de, con un departamento de sectores medios de capital federal, con un lugar de Tucumán o de Santiago del Estero que tienen más consumo, más usos, En verano que en invierno y se hacen los promedios, la verdad que... Eh, esos promedios、eh, la mayoría de las veces no reflejan la realidad que después sufrimos en las boletas.、Uh -huh, uh -huh. eh, Claudio, aprovecho a a consultarte.、Eh, es, es habitual que no esté la publicación en el boletín oficial, oficial con la inmediatez que se requeriría, ¿no? porque venimos mencionando、eh, varias cosas que no se comprenden y, y tampoco tenemos digamos, a dónde ir a ver cómo, cómo es más al detalle fino. No, no es habitual porque generalmente cuando se hacen los anuncios, se hacen los anuncios desde ya tener redactado las reglamentaciones y anuncian que se firmó tal decreto, que se firmó tal resolución y al día siguiente aparece en el boletín oficial.、Uh -huh. eh, así que es una anormalidad、eh, uh -huh. que nosotros durante los últimos dos meses solamente nos hemos manejado con declaraciones de los De los funcionarios con la inseguridad que da la declaración de un funcionario por, por la interpretación、eh, y además por, este, por la variabilidad, n o、claro. porque si no hay una norma jurídica que lo establece claramente, los criterios que dice un funcionario los puede cambiar. Bueno,、sí. hemos vivido en estos últimos dos meses de cambio de día a día, de juntarnos con, con voceros del, del gobierno. Las asociaciones de consumidores y, y al otro día nos juntamos las asociaciones y decimos de los que nos dijeron, es todo al revés.、Eh, tener que mirar las publicaciones oficiales, los flyers que publica el, el, la Secretaría de Transporte, perdón, de, de,、eh, de Energía, para saber cuál es, cuál es el criterio. O sea, la verdad que. Informarnos por Twitter o informarnos por, por, este, por un flyer publicado en una red social es, es muy escaso el tema. Por otro lado, la presentación del miércoles, del, del martes, tiene más un perfil de presentación para una audiencia pública que, que la presentación de una norma ya, ya establecida. Esos, los que seguimos las audiencias públicas, ese tipo de. De declaraciones y ese tipo de explicaciones son propias de las audiencias públicas, donde se somete a consideración una postura, se presenta antes un informe técnico y después se explica, funcionarios del gobierno lo explican durante la audiencia pública.、Eh, me parece que, que esta conferencia de prensa del otro día o estas declaraciones del otro día responden más a ese criterio que al criterio de. De, de pensar que están anunciando una resolución. Bien, Claudio, te agradecemos esta conversación con Radio q r e o me s de la Pampa. No, para, para nada, un gusto. Y me quedó algo por d e c i r Sí, dale.、Aquí、tengo、uh, un, sí, un momentito:、sí. que es el caso e l tema de los topes de consumo,、eh, lo cual nosotros siempre estuvimos en contra, porque quiero destacar que mayor consumo no significa que la persona d e r r o c h a Mayor consumo puede responder a dos cosas: a, la, a una conformación del grupo conviviente o familiar distinta, no puede tener el mismo tope de consumo una persona que vive sola que una persona que es un, un, un, una pareja con sus tres hijos, por ejemplo, pero también responde a las condiciones edilicias y a las condiciones del, del lugar. Tenemos la, el tema de los barrios electrointensivos, que son barrios que no tienen gas y que, por otro lado, tampoco tienen cloacas. Y esta diferencia entre 400 y 550 que anunciaron, que no está n i n g u n a norma, que anunciaron, no, no refleja el mayor consumo de electricidad que tiene un barrio electrointensivo. Una persona electrointensiva,、eh, una vivienda que no tiene gas y muchas veces no tiene ni agua corriente, así que、eh, usan una bomba, consume el doble de electricidad. Y pensar que de, le pasase el tope de 400 a 550 realmente... Eh, son muy escasos los topes y no tienen en cuenta estas condiciones, ¿no? por supuesto. Claro, claro. Y hay viviendas sobrehabitadas, hay viviendas donde viven dos familias.、Eh, así que, no, no por ejemplo. Que, claro. Eh, bueno, eh, veremos cómo sigue este tema y, ver, y esperamos que esté pronto publicado para poder entenderlo un poquito mejor. Gracias, Claudio.